su secretario de Trabajo, Marcelo Pedontada. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Buenos días para todos. Bien, eh, Marcelo, cada vez que hablamos en esta época eh, los medios nacionales agitan el tema de la reforma laboral. Eh, el viernes se eh, escucharon declaraciones del presidente de la Cámara de Construcción, de empresarios, eh, pidiendo reforma laboral para poder despedir sin pagar indemnización. Siempre es un poquitito más... Bueno, a ver, no es un poquitito más, es ¿eh? lo que quiso instalar el macrismo con la figura de, es, del ahorro autoindemnizatorio, por llamarlo de alguna manera, que establecía el proyecto que naufragó el año pasado por la acción de, de Moyano, Palazo y algunos dirigentes sindicales que no quisieron transar con un gobierno que inicialmente busca eh, aniquilar los derechos de los trabajadores. Eh, hoy han vuelto a la, marca, a la carga cebados por alguna cuestión electoral, y ya lo dicen sin tapujos. Nosotros queremos eh, que las leyes laborales que impiden o que protegen al, al, al trabajador, que es de última son leyes garantizadas constitucionalmente, eh, no existan más para tener la movilidad de tomar, despedir y no pagar. Claro. ¿Cómo cambió el, el discurso? Va, el discurso. ¿Cómo cambió la época, en realidad? Porque eh, antes había doble indemnización, Y, y cuando asumió el macrismo que se empezaron a venir despidos, eh, recuerdo que se firmó un compromiso eh, para no despedir. Eh, ¿Recordás eso? Por eso yo digo que son tiempos de centralidad en la decisión de los trabajadores a la hora de emitir su voto. Yo creo que el trabajador hoy tiene que dejar de lado la cantinela y el café que vienen de los medios nacionales, que nos imponen el odio sobre alguna eh, forma histórica de conducción del país, y pensar claramente en sus derechos y en su futuro laboral. El que es joven y recién inicia su eh, historia laboral tiene que pensar que de ganar el magrimo va a tener que trabajar hasta los 80 años para poderse jubilar. Ah. quien hoy está eh, transcurriendo su vida laboral tiene que pensar que se va a encontrar eh, en un país donde sus derechos van a ser aniquilados y va a quedar a merced del capital para poder eh, hacer valer sus derechos. Creo que hoy la centralidad del voto del trabajador eh, es... Es fundamental, es lo que hay que transmitir, es lo que se está discutiendo en este país, son dos modelos. Y claramente hay un modelo que es el modelo esperanzador, que es el modelo que hoy propone Alberto Fernández en el país, y uno que viene por todo para complacer a tres o cuatro grandes empresarios del mundo. Claro. Eh, Marcelo, del ámbito local, provincial, eh, el, el tema de los eh, ex monotributistas, de la ley 2871, son algo así de unas, unos 1.300 trabajadores que están in, incluidos en esa ley. Eh, ¿Cómo está el tema del pase a planta? Mira, nosotros hemos venido trabajando a lo largo del tiempo con la intersindical, eh, hemos ido haciendo algunas mejoras, algunos acuerdos, eh, hemos tenido avances significativos en algunos sectores y en otros, por supuesto, se van generando las vacantes para que ellos pasen. Pero bueno, en esta instancia estamos. Mm. Eh, la, esto, esta, esta negociación la llevan adelante con la intersindical, con los gremios que Para están... la subsecretaría de trabajo, y esto lo quiero dejar bien en claro, mm. la única parte interlocutora válida es la intersindical porque es la signataria del acuerdo paritario que dio origen a la ley 2871 y el pase a planta de estos trabajadores. E inclusive, nosotros reconociendo que esta es una ley que tiene muchas deficiencias, hemos ido ayudando. Pero te vuelvo a repetir, para la subsecretaría de Trabajo de la provincia de La Pampa, los interlocutores válidos para el tratamiento de esta problemática son los gremios que están en la intersindical y quienes fueron los que firmaron el acuerdo oportunamente con la anterior gestión eh, para que se diera inicio esta ley. Claro, o sea que está bien. Creo que eso tiene que quedar claro. O sea, puede haber muchos trabajadores interesados, puede haber eh, inquietudes, pero para nosotros en la subsecretaría de trabajo y la única eh, figura que tiene la, capaci la capacidad de legalizar y homologar acuerdos es la intersindical. Claro. O sea que cualquier reclamo se tiene que canalizar a través de la intersindical. De la intersindical. Nosotros no. estamos trabajando, inclusive a ver, Hemos hecho avances significativos, hay un acuerdo firmado donde el Ejecutivo se compromete que todas esas vacantes van a ser cubiertas por la 2871, hemos tenido ahora, es, eh, sol, hemos solucionado con un, eh, una ley enviada por el Ejecutivo, pero trabajada en consenso con los, con los gremios de la intersindical para que aquellos trabajadores que pasen de la 2871 a otro régimen, o puede ser la 1279 o la 643, pasen con la permanencia, todo eso se hace. Eh, en, en, en función a los canales de diálogo que vuelvo a repetir, para la subsecretaría de trabajo es la intersindical ah, eh, Clarito <coughs> Marcelo, eh, con el tema de la salinera Timbó que está en conciliación obligatoria eh, después Hoy, del conflicto Las partes tienen la potestad de negociar una salida consensuada o vol volver a fojarse y iniciar un nuevo conflicto Estamos transcurriendo una conciliación obligatoria donde una de las partes verbalmente está pidiendo que se cierre nosotros vamos a pedir una información sucinta a la parte en qué estado de negociación están, y ahí tomaremos una decisión. ¿Eh, ¿Hay algún plazo que se venza? No, no, porque son plazos administrativos, uh -huh. nosotros teníamos 15 días, que son prorrogables por 15 días más, eh, uh -huh. y nosotros estamos dispuestos eh, a sostener el diálogo. Ahora, los que tienen que hacer fructífero el diálogo no es la subsecretaría de Trabajo, sino las partes. Claro, está bien. No, porque en fin de semana trascendió alguna queja ahí de que le habían descontado los días de huelga los salineros. Sí, eso fue es una situación que por incidente se está resolviendo, la empresa tomó una medida de descontar eh, salarios caídos por no prestación por el paro en la plena vigencia de la conciencia obligatoria. hemos comunicado con la empresa, pero bueno, eso se soluciona, lo que uh. es fundamental acá es la voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo. Ah, está bien, ¿hay alguna reunión prevista en, la próxima, en no, los próximos días? No, que yo sepa... Ah. En forma oficial no, pero vuelvo a repetir, hoy estaríamos cursando las notas donde le solicitamos a la, a la parte que nos informe eh, la situación de las negociaciones para ver qué decisión tomamos. Claro, está bien. Eh, bien, Marcelo, no sé si quieres eh, completar con algún otro tema, si no, gracias. No, para mí, es la nota. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Chao, hasta luego. Bien, la gracias. palabra del subsecretario de Trabajo eh, del Gobierno Provincial, Marcelo Pedronta. Son 8 y 10 minutos y se ve que está ahí queriendo asomar un poquito el sol eh, por el este.